Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El lunes arranca el servicio municipalizado de transporte público en Santa Rosa. El intendente Luciano Di Napoli exigió ante nuestro cronista de exteriores que antes de irse autobuses pague lo que debe. Lo que corresponde es que la empresa pague lo que, lo que debe, digamos, no solo a los eh, eh, a los trabajadores sino este, la, las distintas este, eh, reparaciones de colectivos que, que tengan que hacer, este, bueno, la, la, las, los distintos gastos que se generaron hasta hasta el día de hoy. El convenio es bien clarito de que nosotros nos hacemos cargo a partir del 1 de junio, con lo cual todo lo que sea eh, aguinaldo, proporcionales y demás, correspondería a la empresa. Comerciantes de distintos puntos cercanos a Santa Rosa se autoconvocaron para exigir que se extienda el horario permitido para sus actividades. Gustavo Clemente expuso en Radiocracia las dificultades que vive el sector. Es el deseo de todos los comerciantes trabajar eh, trabajar en un horario en el cual nos permita este, generar este, lo suficiente para poder sostener toda esta estructura ¿no? que uno ha construido durante tantos años y que de pronto en estos últimos 60 días se ve este, muy golpeado. Entonces, bueno, nada, es ¿eh? volver a, a seguir trabajando, a recuperarse este, y tratar de conseguir, digamos, de, de alguna forma eh, el amparo este, que, que necesitamos los, los comercios, los comercios chicos, los comercios de, de pueblo, los comercios de ciudades, eh, la cual la, la verdad es que nos vimos sumamente desamparados frente a toda esta situación. Se cumplen 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Celeste McDougall, parte de la organización, reflexionó en Radio Kermés sobre los significados de la fecha. Hace años que lo consideramos una prioridad, así que nos parece muy auspicioso que el presidente esté diciendo esto. Y sí, vamos a seguir presionando para que efectivamente este año sea ley, porque sí, es una prioridad... Sí es esencial, y más aún en un contexto de pandemia, eh, el acceso al aborto para todas y todo lo que lo necesiten, como el acceso a los métodos anticonceptivos y en algún punto también la educación sexual integral. Así que es prioridad, tiene que ser tratado y vamos a seguir presionando para que de una vez por todas el aborto sea legal este año. En su columna semanal, Cintia Alcaraz recordó la lucha que en estos años de la campaña se tuvo que dar y se sigue dando respuestas. ...para empoderar a las mujeres frente a la medicina hegemónica. Hubo que formarse, hubo que gestar estos 15 años... ...de campaña nacional por el derecho al aborto... ...pero que fue una campaña que además de reclamar... ...el aborto seguro, legal y gratuito... Eh, ...lo que empezó a reclamar fue leyes de anticoncepción... ...leyes eh, de educación sexual integral, digo... ...que fue eh, una campaña... Que, en, que es una campaña que en Argentina sí pretendió eh, potenciar y, y sí, empoderar en ese momento um, a las mujeres que eh, frente a, a los médicos o a las médicas o al sistema en general farmacéutico también no teníamos nada que hacer.